Con ustedes y a través de ustedes con toda la Pampa. Bueno, gracias por atendernos.、Eh, ¿Qué nos puede comentar Claudio respecto a esto? Que yo decía, dentro de poco,、eh, chau subsidio. s Ya va a eliminar, al menos、eh, los subsidios, ya han anunciado,、eh, de dos millones de, de hogares que hoy lo están recibiendo, todavía lo están recibiendo. Esto se termina, ¿no? Sí, bueno,、eh, exactamente esa es la política. De este gobierno impulsadas,、eh, digamos que venimos con, con una disputa entre dos políticas. n o Una política es、eh, una segmentación profunda, que nosotros siempre quisimos, una segmentación profunda donde cada uno r e c i b e un subsidio conforme a su necesidad económica. Eh, siempre, eh, durante mucho tiempo, el, el, el, la tarifa de luz y gas fue considerada como un. Sobresueldo o común adicional a nuestros, a nuestros ingresos, tarifas bajas significaban que rindiera mucho más nuestros ingresos y eso se subsidiaba con、eh, rentas generales, impuestos generales. ¿no? Esta política tiende a desaparecer ya desde las últimas etapas del gobierno anterior,、eh, la segmentación empezó a tener limitaciones. Y con este gobierno, la segmentación en tres niveles: ¿no? niveles de ingresos, de buenos ingresos, y, y, y de, de, de, de ingresos bajos y de ingresos medios, son los tres sectores. Cada uno tenía niveles de subsidios distintos y la tendencia es hacer desaparecer estos subsidios.、Eh, y entonces, como vos decías, vamos a quedar la gran mayoría de la población en nivel uno, que es de, como si fueran ingresos altos. Que asumimos el total del valor de la tarifa y solo un sector chiquito para、eh, la tarifa social,、eh, solo un sector chiquito que se le subsidiaría. Que sería el N2 hoy.、En、lo que hoy es N2. Y a esto le sumamos un, un mix que se está poniendo en todos los servicios públicos, un mix de actualización mensual, o sea, en este momento, cada. Servicio público que se renegocia o que se dicta nuevo precio, aparece con un, con un, con un componente que es、eh, la inflación mes a mes se, se, se carga sobre, sobre la tarifa y vos mes a mes vas a v e r aumentado tu valor porque consideran que es importante mantener el valor de, de la tarifa actualizado por, por, por los índices. No te digo precio, costo de vida porque acá hay como un mix donde te ponen precios mayoristas, donde te ponen otros componentes de acuerdo al servicio, pero todos están siendo indexado, indexados mes a mes. Esto implica un aumento automático mes a mes de la luz, del agua, de la, del gas,、eh, su, sumado, quita de subsidios más. Este, más El, el, esta actualización se va a valores.、Eh, algunos dicen que, que el valor de las tarifas se van a duplicar, otros dicen que va a ser multiplicado、eh, más que duplicar por, por, por 1,5 más, 2, multiplicado por 2,5, o sea, se irían a、eh, dos veces y media de lo que hoy está el. Eh, los servicios públicos. O sea, va a ser, siendo... van, a ser, van a ser impagables, Claudio, porque a... supongamos que. Exactamente. A ver, exactamente. Un, una casa que pague 70 mil pesos actualmente de luz. Supongamos,、sí. ¿no? En, en Con el mejor de los casos. e iría entre 140 y 190 mil pesos. Ah, una barbaridad. Es, es, es realmente una locura eso. Insostenible. Insostenible para, Insostenible para un presupuesto. So、familiar. Sostenible para ciertos sectores solamente. Lo que se va a empezar a ver es la postergación de otras necesidades, porque、eh, hoy sabemos cómo es la situación económica. La situación económica es muy delicada. Los, los, los ingresos en general, salarios, jubilaciones, monotributistas, cuenta propista, s todos ellos han disminuido los ingresos en este año y p i q u i t o del gobierno de, de, de, de Miley, donde se han disminuido en un 30%. Ese es el valor más o menos que se establece. Hay distintas según el sindicato, pero digamos en promedio disminuiste 30%. Quiere decir que si vos comprabas 10 kilos de carne, ahora podés comprar 7. Si comprabas 10 leche, s ahora podés comprar 7. A todos nos disminuyó. En ese combo entran los aumentos automáticos. Y todos estos aumentos de los servicios públicos, que en otros momentos se usaban como un ancla a la inflación, O sea,、eh, el, el gobierno retroalimenta la inflación. Y si podemos hablar un poquito de ese tema, te comento cómo, cómo, cómo es el sistema para frenar la inflación que, que, que, que tiene el gobierno y cuáles son las consecuencias.、Uh -huh. sí. Porque、eh, ellos dicen, enfriemos la economía. ¿Qué significa enfriar la economía? Que es la fórmula para controlar la inflación、pues、que usted lo ha dado n la l e Que exactamente, sacar el dinero de la, de la calle para que no haya consumo. Lo que significa que、eh, yo no sé hasta cuándo, hasta, hasta, hasta qué a, a los sectores populares, a los sectores medios, a, a nosotros nos conviene esta herramienta, esta forma de frenar la inflación. Porque en realidad frena la inflación、eh, quitándonos a nosotros la posibilidad de consumir. Frena la inflación. Si nosotros no tenemos plata en el bolsillo, plena la inflación. Si los sectores medios que tenían guardados algunos dólares lo s tienen que vender para poder comer. Entonces, los proveedores de bienes y servicios, cuando ven que nadie les compra, bajan los precios o retienen los aumentos. Sí, o cierran. Re... O cierran. O, o cierran.、Mm. Entonces, ahí tenemos una destrucción de la economía. O de si cerrar, aparece el, el cierre de. De las pymes, de los comercios barriales, de los negocios más chicos, los grandes siempre aguantan, resisten, que pase el chubasco, cierra y, y, y nosotros no tenemos cómo consumir. Y nosotros estamos pidiendo todos que necesitamos cubrir nuestras necesidades, que necesitamos aumentos. Si se dan esos aumentos de salarios, si se dan esos aumentos de ingresos, automáticamente la inflación se dispara de vuelta. Por eso el gobierno tiene pisado s lo, los convenios colectivos. No quiere que haya las paritarias.、Sí. No, quiere, no quiere que haya aumentos. Justamente porque se les escapa la inflación. Así que las fórmulas que se están usando no nos sirven a nosotros. Claudio, la, volviendo al tema de las tarifas,、eh, sí. a, ¿a partir de cuándo、eh, sería la aplicación、eh, o dejarían en muchos casos de recibir?、Eh, Tener todavía este subsidio. ¿Hay una fecha cierta de cuándo la tarifa plena va a impactar en varios de los hogares que hablábamos? No, por, primero por, por dos o tres cuestiones. l a s tiene una reglamentación que es nacional, pero electricidad no. Cada reglamentación es, y aguas es provincial o municipal alguno. Así que、eh, es, esto es como. El primer impulso siempre aparece en la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires,、uh -huh. con las tarifas que se autorizan, que autoriza el ENRE para e d e s u r y EDENOR. Es general, el primer impulso aparece ahí. Y eso es como que es, una, es un efecto multiplicador en el resto del país. Igual pasa con el agua. Entonces, no va a llegar a todos los lugares al mismo tiempo, no va a l l e g a r a todos los lugares en. en, en En las mismas condiciones económicas, o sea, va a tomar un, un distinto efecto, pero es como, es como una política que va, teniendo, va tomando, se va repitiendo en, en distintos lugares. Y eso, los tiempos son, estamos en año electoral, así que los tiempos son los tiempos que el gobierno aguante y vaya manejando, pero tenemos que pensar que la línea es. Es esta que estamos hablando, es la línea que, que, que quieren o que van, a, que van a profundizar, que van a trabar. Pero tenemos una serie de factores, las posibilidades en cada provincia,、eh, año electoral también, en el cual, digamos, todos los golpes al bolsillo,、eh, los gobiernos lo cuidan. Así、mm -hmm. que no sabemos exactamente cuándo, pero es un proceso. Que venimos viendo y que, y que va hacia eso. Por ejemplo, cuando aparecen topes de consumo, nosotros, como dijimos recién, teníamos tres niveles: ¿no? nivel o n 1, nivel 2, el más bajo, y nivel 3, el nivel medio. Bueno, decían、eh, sin subsidio el nivel 1, tarifa plena,、sí. y los otros dos niveles con、eh, topes. Con, claro, con, consumos con, con, con subsidios. Reducidos,、sí. pero después aparece el tope y el tope es un avance hacia llevarnos todos a, a nivel 1、claro. porque el tope dice: Bueno, vos a ese precio con subsidio podés consumir tanto, hasta tantos kilowatts. Hasta, hasta tantos kilowatts. Mirá, para el nivel 3, Claudio, para el nivel、sí. 3,、eh, perdón, para el nivel 2. Eh, antes estaban en 400 kilowatts el tope. Hasta、sí. ese consumo te subsidiaban. Vos te pasabas, pagabas pleno. c o、claro, bueno, lo bajaron. Pagabas como si fueran uno. Claro, bueno, lo bajaron a 350. Ya. A 350. O sea, e x a c t a m e n t e Te subsidian. caminan, caminan hacia que cada vez tenga menos subsidio. c o、claro, claro. Vos te das cuenta que la aparición del tope. Es un paso intermedio hacia la quita total de subsidios.、Exacto. ¿Se entiende? Exacto. Sí, sí, ¿Se, ¿se sí, entiende? Sí. Y mira, el nivel 3, que sería la clase media por identificarlo de alguna forma,、sí. eh, tenía el tope de 400, lo bajaron a 250. O sea que a los, de, a los hogares este, eh, más eh, vulnerables, de 400 se lo bajaron a 350 el tope. ¿Mm? Hasta ahí、sí. te subsidio. Y... Por eso, cuando pusieron un, el, el tope en 400, es un pasito hacia la claro, supresión claro. total de subsidio. s、claro, claro, Cuando bajan, bajan el tope, es otro paso más. Claro. Claro. Sí, y sí, acá,、claro. en, no sé si, si queda claro, pero acá en toda esta discusión hay algo que no se discute: que es el valor del gas en boca de pozo. O sea, nosotros tenemos un. ¿Por qué el gas? El gas. Nuestro sistema eléctrico fundamentalmente funciona a través de quema de, de, de combustibles fósiles,、uh -huh. a través de quema de gasoil, a través de quema de gas.、Uh -huh. El precio del gas es la clave, porque n u e s t r a matiz depende fuertemente del gas. El precio del gas es la clave para saber cómo se, cómo, cómo se, se desarrollan todos los demás precios. Si vos tenés un precio del gas de dos pesos, Frente a un precio del gas de 10 pesos, sabes que si pones el precio del gas a 10 pesos,、sí. las tarifas te van a resultar 5 veces mayor que、uh -huh. si vos la tenés a 2 pesos. ¿Eso se entiende? Sí, sí. sí. Porque es el, el componente inicial de todo, de todo y, de, y del agua también, e h porque el agua, gran parte de los costos, es electricidad.、Claro. Porque se saca, se bombea, se, se, se distribuye, todo es en base a electricidad. Y el gas en boca de pozo, o sea, lo que se le paga a las petroleras y las g a r a s í f e r a s grandes corporaciones nacionales y grandes corporaciones transnacionales, diríamos, nacionales, muy pocas, ¿no? Tenemos、sí. ahí la producción por parte de IPF. Sí.、Eh, si ese precio no se controla, si ese precio no se controla, se disparan todos los servicios públicos. Y nunca. Nunca se quiso discutir el precio del gas en boca de pozo. Y、sí. te dicen, no, tenemos audiencia. Sí, pero la audiencia, cuando se habla del gas en boca de pozo, se discute cómo incorporar ese、sí. precio ya fijado、sí. a la tarifa. No se discute o sea, cuál va a ser cocinado, el coche. Está cocinado, claro, está todo cocinado. Esta, bueno, vos sabés que este, en, en el sur se ha autorizado el gas de mire. Como millón de BTU. El millón de BTU es una forma, es en la forma internacional de medir el valor del gas. Eh, es, es eh, digamos, hasta tanto, es una forma de medir el gas, ¿no? Así como este, el vino lo medís este, un, un litro, 750 centímetros cúbicos, bueno, el gas se mide con billón de BTU. Nosotros,、eh, algo muy claro, Gasvan、eh, y Metrogas, Están cobrando 4 dólares 9,90 y pico el millón de BTU a los usuarios, a nosotros.、Sí. ¿Sabes a cuánto le autorizaron a exportar el gas a Chile? ¿A cuánto? A 2,50. O sea, vale para Chile, para vender a、Más、Chile. No v a t o Vale la mitad del precio. La mitad del precio de lo que pagamos.、Claro. Por ejemplo, el ejemplo claro que tengo en este momento, me acuerdo, es el de. Habría que hacer el análisis de cada cuenca y de cada, de cada distribuidora de gas que hay,、uh -huh, sí. si no me equivoco, nueve en el país. Sí, sí.、Ah, ustedes tienen c a m u s i g a campeana. c a m p s i a n ¿no? a sí. Exactamente. Bueno,、eh, nos, nos cobran a、ah, casi 5 dólares el millón de BTU a nosotros,、sí. usuarios residenciales, pero está permitido exportarlo a 2 dólares 20, 2 dólares 30. Sí, sí. Entonces. ¿Qué me lleva a pensar a mí? í e estamos pagando? Estamos, o, le, o, ¿O estamos regalándole a Chile? Ellos lo usan también para, para uso doméstico, para industrial. ¿O le estamos regalando a Chile? ¿O me están cobrando de más?、Ah. Nunca se discutió. Y esto viene de, de lejos, de lejos. Me acuerdo que en las audiencias públicas que se hicieron después del fallo CEPIS, el gobierno de Macri no quería hacer audiencias públicas, hubo. Amparos por todo el país, nosotros participamos en muchos, llegó a la corte el de Cepis, pero llegó a la corte el de Cepis como un adelantado que venían atrás 80, 100 amparos en distintas provincias, con cautelares, en distintas localidades, y se hizo la audiencia. En esa audiencia estuvo Aranguden, que era el ministro en ese momento,、Arangudian. y en una de las audiencias él dijo que、eh, no quería, que él no sabía ni quería saber. O sea, él como representante del Estado,、sí. ¿cuál era el costo de producción del gas? <risa> Sino que el costo del de, gas en boca de pozo tenía que ser según lo que pidieran las empresas.、Claro. Ese es el criterio.、Mira. Claudio, te agradecemos estos minutos con Radio Textual. es ¿eh? Muy interesante tu análisis. No, muchas gracias. Y gracias también por poder e s p l a y a r m e que a veces la radio es tan. e s t a n c o r t a en el tiempo y no, no permite uno explayarse como hoy pudimos charlar así abiertamente. Bueno, gracias, te mandamos un abrazo. ¿eh? Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego.、Eh, Claudio Boada.